resultados habéis estado votando a través de nuestra web los 40 clasic s com hoy por canciones de grupos de la movida tenemos los resultados y son estos ¡Ses! sobre un vidrio mojado、me、los、cuenta. secretos tercera posición 30 <risa> e l tema groenlandia de zombies eleva l la plata 34 Y El oro con el 36% era ¡eh! el cumpleañero Nacho García Vega, que hoy e s su cumple 65 años. Felicidades, Nachapop ganando con Grité una noche. Yeah! 40 85何 ya está aquí en caballero bueno cuántos ingredientes traes eh? todos madre mía y un montón de barras de pan y esto esto porque voy a preguntar a la gente cuál es el mejor bocata que existe bueno el chivito no hace falta que sigáis contestando ya está el chivito ya está、claro. tú q u é quieres fastidiarme la noche <risa> Escribirle, venga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 Na, na. Sí, es que los de o j e t a Calor hicieron una versión de esto. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 8 y 3 minutos, 7 y 3 en c a r a r i a s Soy Guillén Caballero, la Jorge Sánchez. A ver, cuéntame bien los ingredientes de ese bocata que has definido como el mejor de la historia、el、de los marinos. i n g r e d i t o s tío, es un mítico de Valencia. Lleva lomo, bacon, queso fundidito, lechuga, tomate, huevo y mayones. Panco, ¿Panco urgentito, t o d o lo que lleve mahonesa es un gran bogata. Pero hoy la pregunta de este lunes, que por cierto las previsiones dicen que durará este lunes hasta las 12 de la noche, más o menos, es: ¿cuál creéis vosotros que es el mejor bogata del universo? l a s respuestas en el Instagram de los40classic.oficial. También l lo a s voy a poner ahora en mi, en mi Twitter. Paso a decir X. ¿tú? Dilo, dilo. No piensas decir X. Dilo, dilo, dilo. Que no os voy a decir en、ah, X. v a l vale, vale. Dos palitos cruzados. He creado un m n j a l p e de... なんで I'm n a stir up. エン <All right. S 2> 40 Classic。 normal es uno de los clásicos momentos en la radio en la que dices tú dios mío qué hambre tengo volviendo a casa por favor que esté lista la cena si no me la o y o ya habéis preguntado cuál es el mejor bocata de todos los tiempos para vosotros ya hay muchas muchas muchísimas respuestas、eh, por ejemplo b e s ú r dice el de pulpo me parece bien garcía elena dice jamón ibérico con pan con tomate muy bien adela dice tortilla de patatas con cebolla y pimientos correcto todo クラシック、そろそ e ど so long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 Star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me. on you, you wanna know a la Miller, que Ojo, cuidado, que esta mujer con este Everybody is Free to Feel Good fue telonera de Michael Jackson en su gira. Poca broma, ¿sabes? Bueno, hoy estamos hablando de bocatas. Claro, h a salido ya el bocata de calamares. Cuidadito, ¿vale? Salió c a cama m a r a z a b r a n Brasero dice del de calamares. Sam dice unos buenos calamares entre pan y pan. Y luego, ojo. Helen dice calamares, pero del que se hace en las rías baixas. no de anillas de calamar no no no de calamar de verdad vale よく言うて。 もう1つのことう1つのことはもう1つのう1つのことはもう1つのことはもう1つのことはもう1はもう1つのこのこのことはものことははもう1つのことはもう1つのことう すてきな人は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな 私はすぐに行くと、私はすぐに行く De Jace Brown se hubiera comprometido genéticamente con Prince y hubieran creado o u t c a r s los marginados, estos es h e y ya. André 3000, actualmente, si ves fotos suyas, parece el mago de d r a g o n y Fimaz Morra. A ver, hoy estoy pidiendo bocatas favoritos y hay gente que me hace subir el colesterol solo de l e e r l o m a r v e l dice: El serranito de lomo de cerdo con jamón, serrano, pimiento y un huevo frito encima. Échale m a u r e s a eso también, hombre. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé.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 Somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing me. A story of an actor who had died while he was drinking.、It、was no one.、Out.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 the morning as I'm listening to the bells of the cathedral Siempre los 40 Classic. Me encanta. Classic, Classic. Classic. Los 40 Classic. estoy haciendo hoy madre mía la de bocatas que hay por ahí a ver el serranito está triunfando bastante luego está h a b que dice filete de ternera con jamón serrano y el pan untado con tomate bueno es que hoy va de eso sabes cuál crees vosotros que es el mejor bocata de la historia de la humanidad i r e n e dice cualquiera que lleve queso de cabra y pone dos cabritas、eh, mari dice calamares o pepito de ternera bueno el serranito otra vez la tortilla de patatas con agioli ¡Oh Dios, que me voy a poner hoy solo de leerlo! Hoy somos tres kilos. Never die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 Las 8 en Canadá. d i s c o r t e r a de este brother Luis. o Buenas noches a todo el mundo, son las 9 y 3 minutos, 8 y 3, y、si、estáis en Canarias. Soy Guillem Caballé, estos son los 40 Classic, estoy en el estudio Joaquín Luqui. La pregunta de la noche es: ¿Cuál es para vosotros el Bocata más mejor de toda la historia? La s respuesta es en el Instagram de los 40 Classic. Y otras cosas importantes es: que, ¿Bueno, qué tiempo va a hacer en el Puente de Mayo, que es el viernes ya? Pues dos danas se aproximan a España y amenazan con reactivar fuertes tormentas con lluvia y granizo para el puente de mayo. ¡Ole! e a l e g r í a alegría! Al menos nos quedan los bocatas. Esto lo pones y la baila gente casi ya por... Cuando saben que vas a poner esta canción en las fiestas ochenteras de los 40 Classic, ya están todos bailando. ¿eh? Bueno, ya l o habían hecho antes, pero lo siguen bailando. Hoy he preguntado cuál creéis que es el mejor bocata de la historia de la humanidad. Claro, cada uno dice lo suyo. Pues un bocata de carne en salsa, que dice increíble, leble. El、eh, manteca colorada, por ejemplo, de Frangoji, pero yo tengo también de, de hacer la mía. Y es que vengo de una tierra donde el bocata de religiones se llama clocha. Y eso ya es... De otro mundo, chavales. La clocha de la Ribera a e b r a es la cosa más bonita y grande de la historia, ya que ninguno habéis saltado y lo habéis dicho, lo digo yo. Pues es un pan de valles pequeñito, hecho a la brasa, al carbón y talada l e l e n a la Dentro se añade tomate e s c a l i v a d o también ajos e s c a l i v a d o s De allá es además una buena arenque, ¿eh? o sea, o s a r i n a en arenque, peladita. Luego un buen chorretón de aceite y eso p a r adentro. あ <Yeah. S 2>、yeah. Estoy leyendo por aquí nombres de bocatas y hay curiosos. Marce, mi amigo Marce de Valencia me dice el de Almuzafes. Y claro, buscándolo dice, es una combinación equilibrada d e sobrasada, queso fundente, generalmente a bar, tigre l e mental, y cebolla caramelizada. Bah, vaya, le habéis quitado la sobrasada a los mallorquines. Creo e s o l e va a encantar eso. Pero bueno, un saludo a toda la gente de Almuzafes. To Can't imagine all the pain I feel Give anything to hear half a breath I know you're still living your life after death. Missing you, e Spaz Daddy con toda su hipocresía del mundo cantando esta canción que además s a b l i a b a en el sampling de, de The Police y por eso tiene que pagar una pasta cada día. Hoy volviendo al tema de los bocatas, porque el tema es cuál consideráis vosotros que es el mejor bocata de la historia de la humanidad, nos hemos dejado de lado a alguien, a mucha gente, a los que son celíacos. Por ejemplo, Sue Cruz me ha dado una pista, dice pan sin gluten, que no sea de molde, con jamón serrano y calentado en el horno. Pues para ellos también.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 c l á s s i c Si alguien te pregunta qué radio escuchas y qué disfrutas, que digas los 40 Classic. Te lo aconsejo ahora que lo estás haciendo. Escuchándonos. フランタクラ s ック。 FI- e e estamos de gourmet presentando cuáles son los mejores bocatas de la historia para vosotros vale félix castillo mi compañero de 40 dice panceta c h u r r u s c a d i t a y queso ves hay gente que es d i j h que de 40 y tiene toda la razón del mundo los 40 c l a s s i c la fórmula original con guillem caballé buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy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 de historia de animal nos abre esta hora son las diez y tres minutos las nueve y tres si estáis en canarias estos son los 40 c l a s s i c yo soy guillem caballé estoy en el estudio joaquín luki la pregunta de la noche es cuál es para vosotros el mejor bocata de la historia y me llevo ya dos horas s a l i v a n d o por ejemplo vale dice buenas el bocadillo el buen bocadillo es el de gallinejas bien fritas y s a l a i t a s Pensar que hay gente que no sabe q u e son las garillinejas y los entresijos? Bueno, si tú opinas lo contrario y tienes tu bocata favorito, puedes responder todavía nos queda una hora en el Instagram de los40classic.oficial. Caballé. En los 40 clase. Mariposa y su por quererte. Hoy el tema va de cuáles son vuestros bocatas favoritos. Habéis participado un montón, voy a leer algunos. Pili dice, hay muchos, pero el de rabas es el mejor. A ver, el nombre no atrae, pero es verdad, están riquísimas.、Eh, Nievitas dice, sin dudarlo, el de chorizo frito. No está mal. Y luego está el de tortilla con longaniza y pan con tomate. Sonia, eso no cabe dentro del bocata. En los 40 c l a s s i c te damos la mejor mezcla de números uno. Baladas, la mejor mezcla, solo a q u í Los 40 c l a s s i c Solo tus números uno. clásico.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 Entre este tema d z o d e q u e e n y los bocatas que me habéis recomendado me voy a casa con un hambre que, no, que lo flipáis. Por ejemplo,、uh, Rebeca dice soy muy simple, tortilla francesa de atún, como、si、con eso yo estoy feliz en un bocata. Macoseg dice lomo más queso más cebolla caramelizada más tomate r a l l a d o en el pan y un chorrito de aceite del bueno. Pone a Boe pues aceite del bueno de toda la vida. じゃ <Yeah. S 2>、yeah. To apologize, decían, es demasiado tarde para disculparse los One Republic. Yo me largo. Hacerme a cualquiera de los bocatas y las recetas que me habéis dado para que esta no... es de verdad que tengo un hambre que me muero. Mónica,、um, te quedas tú a los mandos,、eh, no sin antes decirme cuál es tu bocata f a v o r i t o Yo voy a tirar para tu tierra, pan t o m a c a Y jamón, un bocadillo de jamón ahí, bueno, qué hambre. La verdad es que es un gran invento esto del pan t o m a c a de Iparnil. A pasarlo bien, os quedáis con Mónica, yo vuelvo mañana. Adiós. Los 40 Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido. 24 de enero de 2016. Y el número de la suerte, el. 6! ¡Sí! Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Las 10 e n c a r a s 私たちの声が聞 i えます。 Contigo regresando triunfalmente a los escenarios este 2026. ¿Y qué tal? Seguimos después de Guillén Caballé y después de un fin de movidito que hemos estado en el inicio de la gira de El último de la fila. Luego te cuento. Y hay más para ti, no te muevas. Números uno sin pausa, como este de Nelly Furtado en la lista más importante del país. Say right. Bienvenidos. Classic.